En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaría Alonso. El programa que madruga contigo. Un minuto pasa de las 8 de la mañana. Gracias por estar escuchándonos en este día, viernes 26 de mayo. Hoy el tiempo da una pequeña tregua al cierre de la campaña electoral. Así que tendremos un día con ambiente soleado, para mañana la jornada de reflexión podría escaparse alguna gota y el domingo, lo han escuchado, tendremos lluvia. Hoy alcanzaremos una máxima de 23 grados. Ahora la estación meteorológica de Telelch nos indica 17,6 grados de temperatura. Pues la lluvia y el terremoto político provocado en Melilla por un supuesto fraude electoral con el voto por correo y sus réplicas en Mojácar no ayuda a empujar al electorado a que acuda este domingo a las urnas para votar por el cambio o por mantener lo que tenemos. En Elche hemos visto una campaña electoral en la que el PSOE ha presumido de gestión y ha propuesto lo que no ha sabido o no ha querido hacer, mientras que el PP en campaña permanente ha dado su sprint final con el fichaje de Nino su plan de aparcamiento subterráneo y la bajada de impuestos generalizada. A la izquierda hemos visto la división entre Compromís y Unidas Podemos y a la derecha un Vox que ha actuado en clave nacional, olvidando que está en Elche. Pues en la recta final de campaña, el candidato popular Pablo Ruz ha dado un golpe de efecto al fichar al exjugador de fútbol Nino para dirigir el patronato de deportes que contempla que proponen su programa electoral, con el fin de atraer grandes eventos deportivos a Elche. Mientras que el candidato socialista Carlos González ha propuesto crear un parque con un anfiteatro en el solar del Camino del Pantano, junto al Puente del Bimilenario. Hoy se cierra la campaña y la mayoría de los partidos han escogido sus sedes para clausurar con fiestas y sopar del cabaset 15 días de intenso trabajo a pie de calle y con mítines para pedir el voto y convencer al electorado de la necesidad de participar en estas elecciones municipales y autonómicas. Ingresa en prisión una joven de nacionalidad brasileña al esconder en su equipaje en una videoconsola 3 kilos de cocaína. Fue detenida con la droga en uno de los controles del aeropuerto de Elche. Y en la crónica deportiva las guerreras del Let It Go Balonmano ganaron en el primer partido de la final del título de liga. Así que tomaron ventaja para convertirse en campeonas ante el Málaga. Más de 1.800 espectadores se volcaron con las chicas de Joaquín Rocamora. El pabellón Esperanza Laj se llenó por completo para apoyar al equipo ilícitano que podría este domingo convertirse en campeona si, gana, en campeona si ganan el segundo partido de esta final. Y el Elche Club de Fútbol prepara el partido del domingo en San Mamés frente al Athletic de Bilbao, que se la juega para conseguir los puestos europeos, ya que los Asuna pues, se lo arrebató ayer tras perder el Athletic su partido. Hoy el técnico argentino BKC se hablará en rueda de prensa sobre el planteamiento del encuentro de este domingo a las 7 de la tarde. Informativos en Teleelch, Radio Marca. En Teleelch, Radio Marca, elecciones locales. Pues anoche vivimos en Teleelch el último debate electoral antes de las elecciones del domingo. Llenamos el escorchador de público que siguió en directo el debate y entre ellos estaban... ...como invitados los periodistas que hoy estarán aquí en el programa La Glorieta... ...analizando el debate para saber qué candidatos pudieron convencer... ...pero antes, Salvador Campello, quien dirigió el programa... ...y lo presentó junto a Iciar Martínez, nos avanza un resumen del mismo... ...muy buenos días Salva, como lo viste... Muy buenos días, Ros. Tenso debate al que vivimos anoche en Teleelch, el último entre los candidatos antes de las elecciones. Pablo Ruz le reprochó a Carlos González que los logros que estaba vendiendo eran o bien competencia de otras administraciones o proyectos heredados de anteriores legislaturas. Un duro enfrentamiento que sirvió a la candidata de Compromís para presentarse como la candidata que va a feminizar la política. Algo que le valió el enfrentamiento con la candidata de Vox, sobre todo a cuenta de las políticas medioambientales y de igualdad. Y con este escenario de enfrentamientos, el candidato de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros se presentó como la opción moderada para que PP y PSOE no tengan que pactar con los extremos. Se habló de movilidad, se habló de infraestructuras y de urbanismo, también de política fiscal y de las líneas rojas que no quieren cruzar ninguno de los partidos para formar gobierno. Un debate que pueden volver a ver en nuestra web teleelch.es. Gracias, Alba. Y por la mañana, aquí en La Glorieta, tuvimos el primer debate electoral con los candidatos de los partidos políticos que no tienen representación en el ayuntamiento. Nos cuenta ese debate nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ross. Los candidatos Carlos San José, de Contigo, Moisés García, de Unidas Podemos, y Ángel Soler, del Altec, de CIDE, entraron juntos al estudio de radio de forma distendida y sin ninguna tensión, porque no se juegan sus cargos públicos al no tenerlos. Ellos han fijado el orden de sus intervenciones en el debate y todos coincidieron en que es necesario aprobar un plan general para fijar el modelo de ciudad que se quiere desde el consenso criticaron que el actual gobierno ha estado parcheando el obsoleto plan general sin fijar una estrategia de futuro sobre los pactos. Moisés García advirtió a Compromís y PSOE que la primera medida para que haya pacto de gobierno, si de él depende, es suspender las licencias de plantas solares en el Camp dels Contigo. Dice que no tiene líneas rojas y pactará, según Carlos San José, con el programa y no con las siglas del partido. Y Ángel Soler tuvo claro que apoyarán a los que les permitan la segregación del ALTET. Gracias, Iciar. Y además de los debates electorales, esta casa emitió el miércoles por la noche un programa especial del CAMDELCH con representantes de asociaciones y colectivos agrarios. Para pedir al futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad una serie de iniciativas para mejorar el Camdelch o el Palmeral. Nos amplía esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. ¿Qué dijeron? Buenos días, Ross, motivo de la campaña electoral del 28 de mayo, TELELT emitió este miércoles una edición especial del programa El Camp DELT, de Vicente Bordonado, en el que algunos representantes de asociaciones y colectivos agrarios proponen al futuro alcalde o alcaldesa de Elche una serie de propuestas o necesidades para la mejora del campo ilícita. ¿no? Entre esas reivindicaciones destaca la defensa del agua como recurso imprescindible para el mantenimiento del Camp de Elch, pero también una mayor agilidad administrativa, la reducción de impuestos, la modificación del plan general para establecer actividades complementarias en las fincas o solucionar las plagas de garrapatas o de conejos. Tampoco faltan las propuestas sobre el palmeral, piden la convocatoria de la Junta Gestora del Patronato y que la Concejalía del Área tenga recursos e identidad propia y no sea una costilla, dicen, de parques y jardines. Además, rechazan una vez más la expropiación de tierras en el campo para la instalación de macroplantas solares. Escuchamos a Antonio Brotons, presidente de Apelch. Esas equis tradicionals, la funcionalidad que tenía los de Palmeres, Como elemento agrícola, muy importante. Ahora Matías, el Palmeral de ellos está como en un limbo administrativo que ni es ornamental ni es agrícola. Susi Bonet, de la Cooperativa Cambayas. El campo está aquí, el campo es necesario. No tenemos agua y nos están ahogando. Nos están ahogando. ...con eh, la falta de, de, de insecticidas que tenemos que podemos echar... ...nos están ahogando porque no tenemos agua... ...nos están ahogando con los impuestos y no podemos más... ...y el campo hace falta... ...hay que hacer una reivindicación del campo... ...que la ciudad come del campo". Y ayer el candidato a la alcaldía, Carlos González, se comprometió a convertir el solar del Camino del Pantano en un extenso parque con anfiteatro junto al Puente del Bimilenari para la celebración de grandes actos culturales y de ocio. Es una de las propuestas que se contemplan en su plan municipal de espacios públicos. En consecuencia... Un conjunto de propuestas dirigidas a impulsar y ampliar la red de espacios públicos, la red de zonas verdes de la ciudad, que no solo son un pulmón y un sumidero de CO2, sino que son espacios para el esparcimiento, para el ocio, para el disfrute de los ilicitanos y ilicitanas. Ayer además se reunió con colectivos sociosanitarios, deportivos y con los entes festeros para comprometerse pues, a invertir mucho más en estos ámbitos. Y hoy por la tarde los socialistas cierran la campaña con un acto en su sede. Se ha programado un último mitin y antes de las nueve de la noche saldrán autobuses para trasladarse a Lada de Alicante con el fin de participar en el cierre de campaña provincial con Chimo Puch, Ana Barceló, Josefina Bueno y Alejandro Soler. Y para el final del el Partido Popular ha dado a conocer su golpe de efecto. Se ha presentado junto a Nino el candidato Pablo Ruz. Ha escogido a Nino la leyenda del fútbol español para promet, prometer que va a crear un patronato del deporte y colocar al frente de esta entidad al exjugador del Elche Nino con el objetivo de organizar grandes eventos deportivos nacionales e internacionales en Elche. ...la puesta en marcha del Patronato Municipal de Deportes... ...y queremos que Nino, que nuestro Nino... ...que Nino la leyenda esté al frente de ese Patronato... ...para que lleve el nombre de Elche por todo el mundo... ...para que se vuelque como siempre ha hecho... ...con este orgullo inmenso que sentimos los ilicitanos... ...por todo lo que somos... ...y para que el deporte en Elche sea lo que tiene que ser... ...una referencia". Y Nino dijo que inicia con honor... ...esta nueva etapa política. A mí es un tremendo honor poder llevar mi... ...mis años de experiencia como a nivel profesional... ...a nivel deportivo, a nivel de fútbol, a nivel de, de, de persona... ...a eh, intentar ayudar en todos los sentidos... ...así que, que bueno, para mí es un tremendo honor... ...poder llegar, eh, ayudar en todos sentidos... ...en este camino que empieza, así que, que bueno... ...es un privilegio para mí, espero estar a la altura". Y el Partido Popular, además, propuso ayer que el nuevo Conservatorio de Música se ubique en el aparcamiento de Candalix. Los populares van a despedir la campaña con un sopap del Cabaset en su sede, en la que además está prevista la presencia de Carlos Mazón para participar en un encuentro con los jóvenes del partido. Compromís ha destacado a los niños como un colectivo prioritario dentro de su política municipal, a los que garantizar un espacio amable y pacificado entre las propuestas. La puesta en marcha del Consejo de Chiquets, rutas escolares seguras, el refuerzo del transporte público... ...o el Plan de Atención Municipal a niños en situación de vulnerabilidad... escuchamos a Esther Díaz, candidata. ...que lo que permite es que los niños y las niñas... ...a través de la representación que se establezca... ...como digo, puedan formular sus demandas, sus reivindicaciones... ...sus propuestas... ...al igual que lo pueda hacer el Consejo Social de nuestro municipio... ...para que veamos el paralelismo... ...y que además eso les ayude, ¿no?... ...desde un punto de vista pedagógico y educativo... ...a participar de la vida pública... Compromis también apuesta por seguir ampliando el programa Xarxa libres', el comedor escolar gratuito, además de incrementar la oferta de extraescolares a nivel municipal y las escuelas de verano. Marian Campello, candidata. Hostem per que les extraescolars puguen anar a ampliarse també des de una oferta Municipal. Eh, yo creo que más en ya de, pues, bueno, de, de esos modelos que ya hemos acostumbrado y que existísimos y son muy válidos en la nuestra sociedad, como pueden ser pues, bueno, esos, eh, eh, el movimiento scout, el movimiento scouter, pues apostemos porque todo eso pueda ser también universalizado. Compromiso ha escogido el casal Jaume I para su fiesta fin de campaña. Contigo ha propuesto abrir las instalaciones deportivas los domingos por la tarde, según el candidato Carlos San José, muchos jóvenes no federados tienen que acceder a los recintos deportivos de manera peligrosa, saltando vallas, y para evitarlo proponen ampliar ese horario de apertura de campos de fútbol o baloncesto, los domingos, como decimos, por la tarde. Una imagen que se repite cada domingo en nuestras instalaciones deportivas, y es que Parece ser que en Elche a la gente joven les es más sencillo hacer un botellón eh, que poder hacer deporte. Por eso desde Contigo nos comprometemos a abrir las instalaciones deportivas los domingos por la tarde para que hacer deporte para los jóvenes, para los niños, para la gente de mediana edad, pues no sea un riesgo, sino que sea una facilidad el poder... Elecciones locales en Elche. Este domingo desde las 7 y media sigue en directo la noche electoral. Todos los resultados, las primeras reacciones, los mejores análisis. Todo en un programa especial en directo. Con conexiones con todas las sedes electorales. No te pierdas detalle de la noche electoral. Este domingo desde las 7 y media. Elecciones locales en Teleel. Espacio patrocinado por Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero Asesores Inmobiliarios, Pils en Restauración, Pantatronic, Grupo Navegatel y Vegafibra. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y les contamos más noticias. Dejamos el bloque electoral a un lado. Ya saben que a las 9 y 20, aquí los periodistas que ayer fueron invitados a asistir al debate en directo en El Escorchador, el debate de Teleelche, estarán para analizar qué candidatos fueron los que más convencieron y cuáles no pero eso será a partir de las 9.20. Ahora retomamos la información local. El Rural Film Fest eh, vuelve, ese festival de cine en el Camp Delch, de va a volver en su undécima edición con hasta 73 proyecciones en las distintas pedanías. Este festival de cine relacionado con aspectos como la sostenibilidad tendrá lugar el 30 de junio hasta el 9 de julio. Las películas o cortos proceden de hasta 42 países y se proyectarán ...en nueve partidas rurales. En clave de sucesos... ...la Guardia Civil y la Agencia Tributaria... ...han detenido a una mujer de 23 años... ...de nacionalidad brasileña... ...en el aeropuerto de Elche... ...que escondía 3 kilos de cocaína... ...en una videoconsola... ...durante un control rutinario... ...los agentes encontraron dentro del equipaje... ...facturado y procedente de Brasil... ...esta cantidad de droga... ...la arrestada ha ingresado en prisión... ...tras pasar a disposición judicial... La policía local ha detenido a un joven de 19 años por eh, llevar 100 gramos de hachís. Una patrulla observó en un parque a una persona que huyó del lugar cuando vio a la policía. Pese al intento de darle el alto, en varias ocasiones el sospechoso entró en un supermercado para esconder un objeto en la sección de congelados bajo una de las cámaras frigoríficas. La vigilancia de las cámaras de seguridad confirmaron que la mercancía pertenecía al implicado. Además, descubrieron billetes y monedas durante el cacheo superficial. El joven fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Estudiantes de FP, del ciclo de mecánica, chapa y pintura de Salesianos, han participado en un programa solidario que ha servido para donar al Hospital General de Elche 10 pares de muletas personalizadas con motivos infantiles para los pacientes menores de edad. El proyecto cuenta con una subvención de la Concejalía de Sanidad, Mariola Galeana. Hemos subvencionado este proyecto con 3.000 euros para que estos alumnos eh, customicen muletas, las cuales hemos eh, donado hoy al Hospital General con el segundo objetivo de que este proyecto le devuelva esa sonrisa a todas aquellas niñas y niños que por cualquier motivo tienen que, durante algún tiempo, utilizar muletas. El Museo Paleontológico de Elche se ha sumado por segundo año consecutivo al Día del Orgullo Friki... ...que se celebró ayer, 25 de mayo, por ser el día en que se estrenó esta saga, Star Wars. El museo ha programado dos actividades gratuitas, una visita guiada para este viernes... ...y un juego online de Pokémon en su edición jurásica... Al juego se puede acceder en redes sociales y consiste en que los usuarios descubran la relación del mundo Pokémon y la paleontología, en concreto con las colecciones que hay en el MUPE. Y hoy a las cinco y media de la tarde se realizará una visita guiada por el museo en la que elementos frikis se van a relacionar con fósiles. Cuentan con la colaboración de la tienda de ocio alternativo Homelands, Para inscribirse hay que llamar a este teléfono... ...965-45-88-03. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Estamos escuchando la música de Bach... ...pues la semana... De, dedicada a este compositor, arrancará mañana sábado en Santa María con las llamadas cantatas de ayuntamiento, unas piezas musicales que se interpretaban en eh, algunos municipios en ocasiones muy especiales. El director del festival musical, que llega a su decimotercera edición, Rubén Pacheco, presentó los conciertos ayer en rueda de prensa junto a la concejal de cultura. Esto es lo que dijo de las cantatas de las llamadas cantadas de ayuntamiento, que son las que se realizaban, como bien has dicho, en las ocasiones especiales, cuando había un punto de inflexión que se quería celebrar en el, en el, en el ayuntamiento, en, en, en este caso en el ayuntamiento de Murhausen, pero bueno, lo, lo podríamos trasladar también al, al, a, las, a las circunstancias que... que El concierto será mañana por la noche a las 9 en Santa María, entrada libre con la soprano Carmen Muñoz y el tenor José Manuel Delicado. Informativos en Teleelch Radio Marca. En Salesiano Selche te ofrecemos una formación profesional atractiva con prácticas en las mejores empresas y bolsa de trabajo. Todos nuestros ciclos se imparten en la modalidad dual que combina los procesos de aprendizaje en la empresa y en el centro escolar. Nos avalan 50 años formando a profesionales muy valorados por las empresas y con excelentes resultados de inserción laboral. Si buscas una formación profesional de calidad, ven a Salesiano Selche. Presentación de solicitudes del 22 al 30 de mayo. Salesiano Selche. Impulsando la FP. Para cargar tu coche, cobesenergy.com, tu cargador eléctrico en 24 horas, con ayudas de hasta el 80%, cobesenergy.com, te cargamos el coche de energía positiva. ¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa? Con ABC Artes Gráficas es posible. Catálogos de lujo para hacer tu producto más visible en el mercado. Pequeñas tiradas de packaging para lanzar tus novedades, sin mínimos. Y todo con materiales certificados PFC y FSC que reducen tu huella de carbono. ¿Qué necesitas? Con ABC Artes Gráficas es posible. En Polígono Industrial de Carrus, Elche. Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de mil artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones… Sí, has oído bien. Más de mil artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! Uf. ¿Decías? No, nada…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 Sea perfecto, con parques infantiles seguros, jardines frondosos y plazas acogedoras. El alcalde, Carlos González, a Elche le va bien. Vota Partido Socialista. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Este domingo a las seis y media de la tarde retransmisión en directo del partido Atlético de Bilbao Elche Club de Fútbol niveló en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca Tele Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio patrocina Grupo Serrano Automoción recuerda este domingo a las seis y media Atlético de Bilbao Elche Club de Fútbol en marcador Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Bien, tenemos una muy buena noticia. En la crónica de José Antonio González recogió el, pues, el, lo sensacional eh, que estuvo el equipo de Joaquín Rocamora, las guerreras del Atticó Balumano, anoche en un Esperanza Lag abarrotado de público. Sí, la verdad es que fue algo realmente... Histórico y espectacular. El pabellón Esperanza Las pocas veces, por no decir casi ninguna, había estado tan repleto de gente, no solo esa capacidad de 1.850 asientos, sino mucha más gente que estaba en los alrededores, de pie, y la verdad es que bueno, pues, eh, se hizo la magia, ¿no? la combinación mm. entre afición y equipo, y las ilicitanas bueno, pues, demuestran que están con un corazón y unas ganas enormes de conseguir algo histórico, el título por la Liga, Es eh, algo pues, que parecía imposible de alcanzar por, por presupuesto, porque hay escuadras mucho más potentes, pero bueno, ahí está, con ilusión, con corazón, se pueden conseguir las cosas. Se cargaron en semifinales al equipo más potente, al Superamara Vera Vera, y ahora, digamos que al segundo favorito, al Costa del Sol, Málaga, pues eh, ya le han tomado la delantera. Eh, primer partido, primera victoria... Y podrían el próximo domingo proclamarse campeonas de Liga. ¿Para eso qué tienen que hacer? Algo tan sencillo, entre comillas, como ganar. Pero bueno, tienen esa ventaja de que si no lo hacen, eh, bueno, pues quedaría un tercer partido. Es al mejor de, de dos. Y bueno, pues ahora mismo yo creo que con la eh, enorme ilusión que tiene este equipo y además lo bien que lo están haciendo, tienen muchas posibilidades, ¿por qué no? De proclamarse campeonas de Liga el domingo y si no el, el próximo miércoles. Y aunque no lo hiciesen, lo que están consiguiendo esta bueno, temporada, es. ya es absolutamente histórico y espectacular. Así que bueno, enhorabuena. Lo de anoche fue mágico en el último minuto ofrecer sí. la victoria a esa a esa afición tan entregada. Sí. Sensacional. Como también lo está haciendo los últimos partidos del Elche Club de Fútbol. Están realizando un buen juego. Pero. ...no sirven, no sí. sirven para permanecer en primera división... ...son de segunda... ...una segunda división que ya estamos viendo en tu crónica... ...ya a, a, ayer. se ha confirmado que Pedro Vigas luchará por el ascenso... ...así es, sí, sí, es el defensa central... El, el único que de verdad cuenta para Becas S de los cinco que hay esta temporada y bueno, pues el club se ha afanado por darle rapidez a este movimiento y bueno, pues es una buena noticia. Primero, que Pedro Vigas eh, siga. <risa> Segundo, manda un mensaje el propio Pedro Vigas con esta rápida renovación y es que confía en el proyecto de la próxima temporada porque no olvidemos que hay otros jugadores que han supeditado un poco su continuidad mm. a que sea un proyecto importante. Bueno, pues Vigas que eh, podría tener perfectamente, si se espera, ofertas de algún equipo de primera. Eh, de hecho, ha jugado 200 partidos en la máxima categoría. Si se hubiera esperado algunas semanas, le podría haber llegado alguna oferta y ha aceptado eh, la renovación por dos años con el Elche, porque entiende que la próxima temporada el club le ha propuesto un proyecto de ascenso. ¿no? Y bueno, pues es una primera piedra para el proyecto de la próxima temporada. Veremos si Gerard Gumbau, Palacios, eh, siguen ese camino, si incluso alguno como... Mm. La, la afición clama por la continuidad de Josan, pues es otro de los eh, jugadores que al final también se pues, renueva para la próxima temporada y bueno, pues Pedro Vigas eh, será un integrante de la próxima campaña. Hay alguien que es clave también para el equipo. Ayer hubo un encuentro en el aula cultural de la Universidad en la Plaza de Baix... ...que es el portero y el capitán Edgar Badía. ¿Sabemos algo de su continuidad? Bueno, él tiene contrato en vigor. Él ya ha dejado claro que aquí eh, se siente súper a gusto, muy querido. Es una referencia. Eh, acaba de tener un hijo ilicitano. Es parte ya de la historia blanca y verde. Y yo creo que hombre, tendría que llegar una oferta importante de un club de primera para que él quisiera hacer las maletas y marcharse. Pero insisto, tiene contrato y cuando uno tiene contrato en vigor, eh, pues eh, están ahí los contratos para respetarlos, ¿no? En su caso igual está eh, Tete Morente, Mascarel, Lucas Boyé, Pere Milla, hablo de nombres que tienen contrato, pero que por su calidad, no por su rendimiento esta temporada, pero sí por su calidad, pues podrían estar uh -huh. en la posibilidad de que algún club de primera se acordase de ellos. Pero bueno, yo creo que uh -huh. sí, eh, como lo de Pedro Viga se hace rápido, van a notar que hay un proyecto de verdad serio, de ascenso a primera la próxima temporada, de luchar por el ascenso, y vamos a ver si Edgar Badía, yo creo que sí, se queda en, en la entidad. Pues Paco, no es habitual que te implique en la campaña electoral, pero lo de ayer fue sorprendente. El golpe de efecto del Partido Popular fichó a Nino. sí como futuro si gana el PP y gobierna el director del Patronato Municipal de Deportes. Bueno, es una manga que tenía el... El PP de Pablo Ruz. Yo no sé cuantificar eh, esta noticia que puede suponer en votos, pero sí es cierto que bueno, es una persona relevante eh, por su pasado futbolístico en el Elche Club de Fútbol, eh, por sus valores. Es una persona muy querida en Elche y, bueno, desde luego, cuanto menos ha sido un golpe de efecto, como tú lo lo bautizas y llamativo, ¿no?, eh, que Nino, bueno, pues se haya comprometido con, a nivel político, ¿no? Eh, ahí está, vamos a ver si finalmente Nino Tú forma parte. Tú lo conoces, ¿te ha sorprendido? ¿Te sorprendió ayer cuando saltó la noticia? A ver, me sorprendió y no me sorprendió. Me sorprendió porque Nino, bueno, nunca había mostrado eh, ninguna afin afinidad con ningún partido, ¿no? Pero claro, cada uno es del, del que es y... Y no tenemos por qué saberlo, ¿no? Pero por otra parte no me sorprende porque él está en un momento, una vez que ha colgado las, beta, las botas, de escuchar proyectos, de escuchar propuestas. Y no me sorprende porque a él lo que le han propuesto es estar... ...al lado de los deportistas ilicitanos... ...para mejorar la calidad de vida de los deportistas ilicitanos... ...las infraestructuras eh, para practicar deporte... ...entonces por eso no me sorprende... ...porque él lo que quiere es siempre estar ligado al mundo del deporte... ...y aquí le han ofrecido una posibilidad realmente buena ¿no? No es estar, eh, como a él le gusta decir, en el verde... ...no es estar en el césped, esto es más un despacho... Pero, bueno, conociendo su carácter, desde luego es una persona muy vinculada al mundo del deporte y no me sorprende que quiera ayudar en este sentido. Pues veremos qué ocurre en las elecciones del domingo. Paco, lo que sí sabemos, lo que va a ocurrir es que se va a enfrentar el Elche contra el Atlético el de Bilbao. Que no digas que, Atlético que no, te maten a No, Sí, sí si me matan allí. El Atlético. El Atlético. El Atlético. Atlético. <risa> es que está, está el, el Atlético o Atlético. Pero el, en, en Bilbao, tú no puedes decir, eh, eh, soy del Bilbao. No, no, soy de la Teleti. Y es que con eso son muy... Sí, sí, sí. Allí, bueno, pues, Bilbo. Eh, venga, vamos con el Bilbao porque en eh, los Asuna se, le, se sí, le ha adelantado. Total, ayer ganó Sasuna al Atleti de Bilbao y le ha quitado el puesto con los mismos uh -huh. puntos, pero se le ha adelantado. Y claro, ¿qué supone esto? que el Atleti de Bilbao el domingo va a salir con sangre en los ojos. Va a intentar ganarle sí o sí al Elche para intentar recuperar esa posición. Quedan dos partidos, o sea, es una ahora mismo, puede decir, que depende de sí mismo y verdaderamente para el Atleti va a ser una final. Bueno, el Elche creo que empieza a estar acostumbrado a estas lides porque el Sevilla venía con las mismas, uh -huh. el Atlético de Madrid, el Getafe era una finalísima eh, y yo creo que al Elche no le viene de nuevas. El Elche va a competir de tú a tú. Esa presión que tiene el Atleti Le puede venir bien al Elche que no tiene ninguna presión, solo el competir uh -huh. y el seguir demostrando que no se ha dejado ir, todo lo contrario. Yo creo que va a ser un partido bonito porque eh, el Elche eh, se lo va a pelear a los leones. Pues el domingo tendremos doble eh, trabajo, tendremos Tri triple. triple, tendremos triple. el Attic Go Exacto. en Málaga. Tenemos, a, te tenemos a ti, bueno, ¿vas a viajar al San Mamés? No, lo hacemos desde aquí. Desde aquí, bueno, te tenemos a ti en el marcador y además tenemos la noche electoral Así con es. toda la mañana de la jornada electoral también seguida, pero no. a las siete y media directo. No nos vamos a aburrir. No. Desde las siete <risa> marcador. Tú estarás aquí y nosotros en el estudio de, de televisión eso, siguiendo a... el escrutinio. Exactamente. Pues muchísimas gracias ti, Paco, Ross. venga, buen A... domingo para todos. A feliz fin de semana, hasta luego. Sí, sí, hay que descansar. Y nosotros continuamos y lo hacemos con la crónica de José Antonio González, quien nos recuerda lo que se vivió ayer en el Esperanza Lag. Hola, Ross, muy buenos días. Día y partido que van a pasar a la historia del deporte ilicitano por todo lo que significa lo vivido ayer jueves por la noche en el Esperanza Lag. El pabellón estuvo abarrotado hasta la bandera. Su capacidad oficial es de 1.850 espectadores, pero nosotros estuvimos allí y seguro que había algunos más, al menos unos 2.000. Una afición que se dio cita para presenciar la victoria en el primer asalto del Tigou Club Balonmano del Che en la eliminatoria final al mejor de tres por el el título de la liga guerreras Ciberdrola. por 24-23 se impusieron las de Joaquín Roca Mora a un Costa del Sol Málaga que vendió muy cara su derrota y que no ha dicho su última palabra en una serie que se va a decidir en tierras andaluzas, el tanto en los últimos segundos de la Santa Polera Nuri Andreu dio el primer punto en la eliminatoria al Elche, con esta victoria la TIGOU se coloca a un solo partido de alzarse con el título de liga, para ello tendrá dos oportunidades en Málaga, el domingo se juega el segundo asalto a las 6 de la tarde si el equipo andaluz gana empatará la serie y el campeón se decidirá el próximo miércoles sea como sea, ahora toca disfrutar de este triunfo histórico, un equipo que es el orgullo de la ciudad, siempre lo decimos no por lo que consigue que también, sino por el cómo lo consigue con unos valores competitivos fomentados en el trabajo de la cantera y con una plantilla plagada de jóvenes jugadoras, tal y como reconoce el técnico Joaquín Rocamora pase lo que pase, ya tienen La matrícula de honor. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la Vaquería del Cam Delch. De Buen día, el aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica y es que la segunda dana ya la tenemos al noroeste de la península. Durante esta madrugada, temperaturas nocturnas muy homogéneas debido al efecto de la nubosidad, prácticamente en buena parte del territorio no han bajado de los 16 grados. La predicción del tiempo para hoy y el fin de semana en un momento. Dicen que en Elche...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 que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Con la segunda dana situada al noroeste de la península estaremos en el sector menos activo de la misma pero lo cierto es que tendremos una jornada marcada por el paso de abundante nubosidad sobre todo a primeras horas por la tarde apertura de algunos claros, el viento flojo de componente este por la mañana por la tarde puntualmente moderado. A lo largo de la mañana, como mucho, se podría escapar alguna gota, aunque es poco probable. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 22-23 grados en buena parte del territorio. Mañana sábado tendremos un mayor aporte de nubosidad, cielos bastante nubosos. A primeras horas no descartamos que se escape alguna gota. O ya por la tarde, el viento puntualmente moderado, de componente este, temperaturas máximas que mañana rondarán los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16 grados y para la jornada del domingo jornada electoral marcada por la inestabilidad atmosférica tendremos más aire frío en altura y esto se va a traducir en paso de abundante nubosidad con algunos claros el domingo a primera hora de la mañana se podría escapar alguna gota o ya en el último tramo de la madrugada Por la tarde no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil, viento flojo de sureste, temperaturas en descenso máximas en torno a los 22 grados. La inestabilidad atmosférica nos acompañará durante buena parte de la semana que viene con algunas precipitaciones muy puntuales y de carácter débil. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos No lo dudes, si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos Infórmate en el 965-72-1306 965-72-1306 Hospital Universitario del Vinalopó Contigo Hola, soy tu yo del futuro Y mira lo que tengo ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti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 Este 28 de maig, es decidit el benestar d'una dècada. Compromís per Elts volem continuar la transformació social i verda amb més inversió social, millors serveis públics i la modernització de la ciutat. Som la garantia d'un govern municipal 100% progressista, la garantia d'un els del segle XXI. Vota a Esther Díez. Vota a Compromís per tot el que importa.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 Es momento de escuchar el consejo de iWest DELCH. En iWest DELCH queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora, al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. I West Elche. Cerca de ti. Hola, soy Pablo Ruz. A ti que trabajas cada día y a una silla no llegas a final de mes. O que quieres emprender y solo te encuentras problemas. A ti que vas conduciendo y no sabes dónde podrás aparcar porque cada vez te quitan más plazas de aparcamiento. A ti que eres, vives y sientes Elche desde sus pedanías y su campo y que necesitas más seguridad y más inversiones. A ti que, como a mí, te importan las personas por encima de todo y quieres que Elche... Sea un municipio accesible e inclusivo. Y sobre todo a ti, que como yo amas a Elche pero sabes que aún queda mucho por hacer, te aseguro que hay otra forma de hacer las cosas. Por eso el próximo 28 de mayo, confía. Vota, Partido Popular.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 101.4, Elche Radio Marca. 8 y 44 minutos de la mañana, nos vamos acercando a la hora de entrada de todos los colegios eh, en Elche y por tanto el tráfico ya saben que se complica. ...para hablar de cómo se circula por las calles... ...vamos con eh, la sala de control de tráfico... ...en el Ayuntamiento de Elche... ...allí está Jesús Iniesta... ...vamos a hablar con él... ...muy buenos días Jesús... Hola, buenos días Rosmari. ...¿cuál eh, es el, en estos momentos... ...el estado del tráfico en Elche? Pues sí, como has dicho... ...a medida que se acerca la hora punta de entrada... ...a los centros escolares... Eh, ...aumenta las dificultades de circulación habituales en el puente del ferrocarril, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. En el resto de los puentes el tráfico es denso, pero sin dificultades importantes. Es muy intenso en la calle Santana y se le defora con retenciones puntuales. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en dirección a Torrellano.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 Mañana sábado la calle Usialmal estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del Mercadillo. Continúan las fiestas San Pascual y hoy a partir de las 5 de la tarde estará prohibida la circulación hacia la plaza de Reyes Católicos. La calle José Ram, Romero López está cortada al tráfico en, en el cruce con Mario Pastor Sempere por rotura de una tubería. tubería. Y la calle Hilarión, Eslava, está cortada desde la calle Manuel Alcaraz, Mora, hasta la calle Federico, García Lorca. Y por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que puede provocar situaciones de riesgo. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana.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 bares para vivirlos ¿Cuándo van a dejar de subir los intereses? Así es imposible comprarse un coche. Los intereses suben pero en Peyo Marcos Automoción los bajamos. Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Peyo 208 al 3% o un Sub 2008 al 3,5% Date prisa y pide cita en peyomarcosautomoción.com antes de que suban. Peyo Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia Aloha Trendy ¿Quieres un Outfit creado por los influencers Julia Peje y Soy Andrés Suárez? Ven a la inauguración de la nueva Macro Leftis, la primera Digital Store de la provincia, y sumérgete en la experiencia Atrapados en el Oasis. Próxima parada, la Aljuk Destino Oasis. Descubre más en cclaljuk.com Dicen que la luz es vida, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro.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 ...101.4... ...Telelch, Radio Marca... ...después de la información sobre el tráfico... ...vamos con el repaso de la prensa nacional... ...el diario El País, en portada... ...habla de lo mismo que habla el resto de diarios... ...las investigaciones de fraude y escándalos... ...agitan la campaña electoral... ...el 70%, el 70 del voto por correo en Melilla... ...queda sin efecto... Y Yolanda Díaz nos dice el país que apoya en Valencia a Podemos y a Compromís. Hay más noticias al margen de la campaña electoral y es que populares y liberales presionan contra la agenda verde de la Unión Europea. Los dos grupos llaman a Bruselas a pausar la transición ecológica. Madrid y Cataluña proponen que se relajen las normas de calidad del aire y el Gobierno considera indecente la petición de las comunidades españolas. También nos cuentan que presos de Ucrania relatan tratos inhumanos en las cárceles de Crimea y hay un español de 75 años entre los prisioneros que sufrieron esos abusos denunciados. También nos cuenta en Clave Internacional que la inflación persistente está castigando la deuda del Reino Unido y que Alemania entra en recesión técnica por la revisión a la baja de su Producto Interior Bruto. En fútbol, Javier Tebas, el presidente de la Liga, plantea quitar puntos a los clubes por racismo en las gradas. Esta misma noticia también aparece en otros diarios. ABC, vamos a la portada del ABC. Nos dice el escándalo de la compra de votos salta de Melilla al PSOE de Mojácar. La Guardia Civil arresta a siete personas implicadas en otra trama de fraude electoral, dos de ellas incluidas en las listas del Partido Socialista. Y la fotografía es del ministro Félix Bolaño apadrinando la candidatura con varios de los detenidos en esa trama supuesta de fraude electoral. El ministro, mano derecha de Sánchez, arropó la pasada semana al alcaldable a la localidad almeriense y su equipo bajo investigación. ...también nos cuenta que ETA y el nacionalismo expulsan a 180.000 vascos... ...un estudio revela la diáspora del País Vasco... ...desde 1977 ha reducido su población nativa un 2,5%... ...pese a ser una de las comunidades más ricas... ...mientras que en el resto de España ha crecido un 12%... ...el Mundo, su portada la fotografía la dedica a Isabel Díaz Ayuso... Candidata del PP a la Comunidad de Madrid, entre comillas, no quiero renunciar a nada por cuestiones ideológicas de Vox. También hay otra fotografía de una vecina, una ucraniana, llorando en uno de los sótanos de una ciudad que está siendo asediada. Y entre comillas, el objetivo es sobrevivir hoy a Rusia, mañana ya veremos. El mundo se adentra. ...en una ciudad de la provincia de Donetsk... ...Bulledar, convertida en la nueva Bakhmut... ...apenas unos cientos de vecinos mal viven... ...en esta ciudad estratégica de la provincia de Donetsk... ...sometida a constantes ataques rusos... ...nos cuenta el país. En cuanto a el escándalo, el terremoto político... ...que está sacudiendo la campaña electoral... ...y sobre todo afectando de lleno al PSOE... ...nos cuenta el mundo... ...la sucesión de escándalos... ...trunca el final de campaña del PSOE... ...un juez pide imputar al número 3... ...en Andalucía por un secuestro... ...para tapar temas urbanísticos... ...13 detenidos en Murcia... ...por otro fraude en el voto por correo... ...y el partido lo reduce a casos concretos... ...y confía en que no va a influir... ...en el 28M... También nos habla que Yolanda Díaz pide delante de la candidata de Podemos el voto para Compromís y que, excluida de las listas de Bildu, una etarra a la que la Fiscalía dio el visto bueno. Y nos vamos a La Razón, a su portada que nos cuenta que el mapa del fraude del voto del PSOE se dispara a 48 horas del 28M. Agentes de la Guardia Civil arrestaron ayer a la número 1 de la lista socialista de la población de albudeite. El Supremo alertó en 2021 de una obvia corrupción del sistema electoral. Y la fotografía de portada es Alberto Núñez Fijo apoyando a la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, el PSOE y nos cuenta. El PSOE renuncia a sumar indecisos en la recta final de campaña. Fijo pide reformar el sistema del voto para evitar fraudes y Podemos y Ciudadanos ...se enfrentan al riesgo de desaparición... ...hay más noticias... ...como que el vicepresidente económico... ...de la Comisión Europea ha advertido... ...vamos a expedientar a varios países... ...por déficit excesivo... ...y que tras la moción de censura... ...los murcianos han visto degradarse el Ayuntamiento... ...José Ballesta, candidato del PP a la Alcaldía... reivindica un gobierno en solitario... ...son los titulares de este día... 26 de mayo, el último día de campaña electoral. La Glorieta con Rosmaría Alonso. Temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en...